s'acaba, tot comença. Tot s'acaba, tot comença, tot continua igual. estem al Càpsules. Bona nit. Para <totipat> I després de deixar que, que el petit decaderil desbarri una mica més del que és habitual al Càpsules, comencem. Bona nit, benvinguts al Càpsules, ets al 106.8 de la FM a Ràdio Ponent. Un dijous més, una nit més, et volem acompanyar, esperem que passis una bona estona. I com comencem? Doncs, doncs, em sembla que era la setmana passada que ho dèiem, que s'havien doncs, d'apoyar les iniciatives eh, que per aquí prop ens, ens faciliten escoltar la música en directe. Parlàvem de l'Eslàvia, parlàvem del cafè del teatre, i és que, doncs, si, pareu una mica, si perdeu una mica el temps i neu per internet, que allà hi trobareu de tot... Veureu que doncs, hi ha una bona programació, i part d'aquesta programació és els 6 dies. Els 6 dies, aquesta banda de Barcelona estaran tocant el diumenge dia 7 de febrer, d'aquí no res, al Cafè del Teatre a Lleida, i si podem, doncs intentarem, intentarem uh, entrevistar-los perquè ens facin 5 cèntims de, del seu darrer treball, o el seu, crec que és el seu darrer i primer treball, el lunes, uh, que el van treure l'any passat, pop melodramàtic eh, emocions poètiques com, com ells ve anunciant el seu MySpace de la banda de Nguiades per la Déu de la Nereida Cerdà i l'Aina Godoll parlem massa escoltem los 6 dies que, que canten aquesta cançó amb un protagonista de luxe un protagonista també d'avui del Càpsules, el Santi Balmes Teodio Te odio por los días que has estado sin estar. Para vernos Tengo el corazón A punto de estallar que són sis, dels quals quatre són, són noies, concorregut i ja conegut. Ens en anem amb un projecte personal i per nosaltres per descobrir, el Francisco Nixon. Sota el Francisco Nixon hi ha el Fran Fernández, el, aquest noi de, de Gijón, que, que doncs, eh, potser ens sona de, de, de la veu cantant i líder dels Australian Blonde, qui no recorda aquell xup-xup. Chup, chup, churup, chup. ara no em posaré a cantar després va ser la Costa Brava i ara està està en solitari uh, com a Francisco Nixon a mi em sona una una melodia en com a Manadissa més no poder, de que ell treballa sent Inditex que potser, que potser us, us presentarem en una altra ocasió però avui uh, avui ens quedem amb un amb, un, amb una altra cançó d'aquest El perro és uh, que va treure l'any passat uh, escoltem Erasmus Borratxes Pues amanecí dormido en un portal. Eras dos borrachas que llevan sandalias y tu voz corriendo Gràcies. A continuació, comencem a descobrir les recomanacions que ens ha fet el convidat d'aquesta setmana. Es tracta del Manuel Cabezalí, el líder dels Abalina o Avelina, després, després els hi preguntarem. I ens ha encantat, ens ha encantat que, que, que ens fes aquesta recomanació, perquè després de molt temps tornarem a escoltar aquí al Càpsules una de, un dels grups que, que més ens ha marcat i que segurament ha, ha, ha marcat a, a, moltes, a, moltes, a molts grups eh, del, del rock actual. Ells venen de Nova York, ells eh, van començar a obrir les essències del, del noise, ells són Sonic Youth i escoltem Tom Violence eh, d'aquell disc del 86, i vol. Vui, ara de estona, de 15 minuts, el Sonic Youth, el Ronaldo, Ronaldo, eh, el Kim Gordon i el Torsten Moore i companyia es transmuten en un trio madrileny, canten en castellà i ens fan una visita aquesta nit. Eh, Jabalina fan incursiones a Ràdio Ponent. Quis entrar desnudo en tu habitación Y pasar la fría noche bajo tu edredón de incursiones en tu habitación. Quise estar desnudo en tu habitación Siempre quise estar pegado estar tumbado y desnudo en tu hábitat Entonces, eh, como os sonarán bien, esta noche tenemos entre nosaltres al Manuel, el Manuel del Jabalina, es para nosotros un plaer. Buenas noches, Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Sí? Sí. sí. <ríe> Escucha una cosa. Tenemos siempre un problema. ¿Cómo os, cómo te llama, cómo os llamamos? ¿Abalina Jabalina? Avalina, en ah, castellano, como suena, vaya. Como suena, vale. Que vaya, que nos puedes llamar como quieras. No, no, no, no es que, bueno, es por, por, por decirlo bien, no nada más. Dices, yo qué sé, no sé si... En, es, en teoría es una H, pero por si acaso yo pregunto. Avalina. ¿Y eso es un homenaje a alguien? Avalina. Eh, Avalina es un tema de los Pixies Por eso, por eso pregunto Sí, sí, sí Bueno, la verdad es que el nombre se puso hace muchísimos años Ajá Y teníamos un poco ahí de incertidumbre sobre cómo llamarlos Y recuerdo que un día estaba viendo discos que tenía en casa y dije Esto mola <risa> Y sí. se quedó un poco por ese motivo uh -huh. Así sí. pasa? que pasa, ¿tienes una buena colección de los Pixies? Eh, tengo unos cuantos, sí, <risa> sí, me gusta, me gusta y, y bueno, en concreto fue un grupo muy de mis 18 años y por ahí vamos Ajá Sí. Bueno, a mí, a, mí, a mí ya me pilló también en, en mis veintes, me parece, o sea que soy un poco claro. mayor que tú, creo eh, tú, por, por cierto, ya que hablamos de homenajes, por decirlo de alguna manera, vuestra carrera son constantes homenajes Porque antes con Charlie teníais un grupo llamado Sugar Cane <risa> Sí, es verdad Luego eh... luego otro, Rosebud Sí, de hecho él se era el primer nombre de la balina hasta que decidimos cambiarlo Ajá uh -huh. Sí, sí, sí, sí, tiene razón. Bastante. Supongo que siempre ha sido un poco buscar un poco la inspiración un poco fuera, ¿no? Para él. Uh -huh. Pero en fin, es un poco lo de siempre, ¿sabes? El nombre de los grupos lo pones cuando eres muy joven y no tienes mucha idea. Uh -huh. Si yo no hubiera que poner el nombre de los grupos, seguramente no se llamaría así. Pero, no. Mmm, ¿No? No. No. Me gustaría, por ejemplo, buscar un nombre que significara algo. Ajá, vale. Pero o saca algo que, que sea como más... En sí más contundente, ¿no? Pero bueno, uh -huh. queda un poco igual Igualmente no. Abolina suena bien sí, sí, sí, sí, sí Bueno, con estos referentes Pues la verdad Tener como referentes a Pixis O Sony Youth Pues no está mal la, sí. mala, esa, Bueno, eso, eso es una opinión Pero bueno <risas> Sí, ¿no? y luego otra cosa que tiene gracia Es que los Pixis es un grupo Que no me gusta mucho uh -huh. Pero no creo que se parezca mucho Nuestra música la de los Pixis Así que, bueno No, eso no Eso es verdad Eso es verdad claro. Eso es verdad, pero sí, yo sí que he dicho alguna vez de vosotros que algo a Sonic Youth me sonáis Sí, muchísimo, de hecho, vamos, Sonic Youth yo creo que es como casi el grupo que más he oído toda mi vida ¿sí? uh -huh. Digamos, A lo largo de los años, ¿no? Uh -huh. Y desde luego algo tiene que haber, claro uh -huh. Que que sepas que como recomendación tuya hace un momento hemos hemos escuchado a pues eso a los Sonic Youth sí. Hemos escuchado el Tom Violence Sí, y... qué bueno <risa> Bueno, nos estamos dando cuenta de que, claro, nosotros os conocemos, la verdad, se ha dicho de, de ahora Conocemos a conocemos a balina de vuestro último disco y no os conocíamos de antes Pero nos estamos dando cuenta que tenéis un largo, largo recorrido Sí, bueno, pero en realidad, sabes, como a vosotros está pasando con muchísima gente Porque es el, el recorrido es muy largo, o sea, llevamos tocando ya me parece que 8 años uh -huh. y hemos sacado en total 5 discos sí. en todo el tiempo, es bastante es bastante. Pero en realidad todo lo que hemos hecho siempre ha sido como muy under, muy muy underground y uh -huh. Y con el anterior disco, Junio, empezamos un poco más, como a sacarlo un poquito más fuera. ¿Sí? Y ahora con Imperfección, pues un poco más, bastante más, de hecho. Bueno, usted, claro, yo te puedo dar mi experiencia. Con Junio, la verdad, no no llegué a conoceros. Y en cambio, Imperfección, lo he conocido por una un boca-oreja, que esto suele ser lo mejor. Pero es que luego te das cuenta de que habéis salido en muchísimos en muchísimas partes. Sí, sí, ha tenido una acogida muy buena. Y, y ¿sabes? Es curioso, cuando... Tu persigues mucho una cosa uh -huh. y no, y no lo consigues nunca, y sí. entonces un día de repente dices, bueno, da igual, voy a hacer esto por diversión, ¿no? Ajá. Y voy a hacerlo lo mejor posible, evidentemente, pero sin esperar absolutamente nada a cambio. Uh -huh. y entonces de repente un día te encuentras algo a cambio, y luego uh -huh. otra cosa, y luego otra uh -huh. cosa, y bueno, con la balina son pequeñas cositas que están pasando, pero que es verdad que, que, que oye, que es una ¿sabes? Sí, sí. Sin, mencionar, sin mencionarlo, me has hablado de junio e imperfección. Lo que esperabais mucho con junio, ¿no?, Totalmente Y lo que se está pasando ahora con Imperfección Sí, de hecho Imperfección se, se gestó Digamos de un modo como un poco Como un poco desencantado ¿no? de, Un poco del, como del rollo En general de lo que parece Que tienes que sonar para lograr ser oído sí. entonces como es una reacción un poco enemiga a todo eso y de ahí que sea un poco un disco yo creo que tan rabioso, ¿no? con tan uh -huh. mala hostia pues sí, sí, porque yo yo cuando intentaba definiros, me salían adjetivos tipo viscerales, intensos mmm, duros densos, mmm, eso, es eso imperfección, es eso, eso sí, de hecho es exactamente lo que estamos buscando y, y vaya, eso es lo que suena ah uh -huh. <risa> sí. uh... Y, y, y lo que lo que a mí me parece es que estas referencias o estos adjetivos que, que yo le estaba poniendo, a nivel internacional, pues, tengo mis referencias, cada uno tendrá las suyas, las mías, por ejemplo, también son Sony Youth, pero aquí en España no, o yo no las tenía hasta, o no tengo... Bueno, la verdad, hasta conoceros a vosotros no tenía esas referencias cantando en español. Ya, si te digo la verdad, yo tampoco. Eh, porque en realidad lo de empezar a cantar en español vino un poco... Eh, por una decisión de cambiar, de asumir un poco un, un nuevo reto, y porque me apetecía que la gente entendiese lo que decíamos y tal, pero no fue porque hubiese ningún referente así claro. Uh -huh. Entonces, es verdad que un poco la manera de hacer es un poquito como más de fuera, pero es verdad que, bueno, que le dio más el castellano, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero, sí, es verdad que no hay, no hay nada... O sea, hay alguna cosa que puede ser un poco similar, ¿no? Por ejemplo, sí. no sé si conocerás un grupo aquí de Madrid que se llama Nudo Zurdo. Mm, poco, poco. Bueno, igual de, bueno ellos, ellos son así, así también oscuretes y tal, y sí. cosa, creo que son algo más oscuros que nosotros, uh -huh. y, y en cierto modo menos contundentes, uh -huh. pero pff, tampoco es que te mucho, ¿no? pero bueno, me siento un poco más... Más identificado. Uh -huh. Sí, un poquito más, quizás, un poquito más. ¿Y, ¿Y a todo eso, el título del disco, Imperfección? Pues, aparte de ser la canción que abre, que sí. nos, que era un poco la canción que nos parecía que identificaba muy bien un poco el espíritu del disco... Uh -huh. Eh, y el sonido y demás, en realidad el motivo, que es más un poco la canción, es un poco la... habla como de la imperfección humana, un poco, o sea, como Ajá. digamos, como de esas las cositas que tenemos que hacen que seamos personas en lugar de ser máquinas, ¿no? Sí. Como lo que Todo lo que realmente son defectos, pero que finalmente son virtudes, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, Y pues como por ejemplo, no sé, las cosas de las que da el disco, después pues de... ...cuando crees lo que no tienes... Uh -huh. eh, ...la necesidad un poco de ser validado por los demás... Sí. ...por ejemplo también, muy típico... Sí. ...cosas similares, vaya... Uh -huh. eh, ...repasamos repasamos la banda... ...Manuel Cabeza al frente o donde sea... ...me da igual... ...Javier Couceiro, Ignacio Zelma... ...pero también... ...también me he dado cuenta de que... ...entradas y salidas en el grupo, unas cuantas... ...sí, muchas, muchas porque en general... Eh, bueno, de hecho, Nahum, o sea, de hecho Ignacio, por ejemplo, nuestro bajista de ahora, no ha grabado el disco Lo grabó Nahum García Sí Y esto viene un poco dado Charlie Bautista, por ejemplo, también estuvo mucho sí. tiempo en Abalina Tocando guitarra y cantando y tocando teclados y cosas así Cuando mm. un cuarteto mm -hmm. Y bueno, en realidad, esto viene dado porque es muy difícil compaginar la vida laboral, personal de uno Con tener un grupo Y cuando ese grupo requiere mucho trabajo sí. Pero los frutos que da son tan pequeños, ¿no? Ajá Entonces, hay que mantenerse ahí como un poco como un poco de fe ciega, ¿no? Hay que tener uh -huh. realidad, hay muchas ganas. Y, sí, sí. y yo, bueno, es una cosa que hemos venido teniendo siempre. Uh -huh. Y hay otros grupos que son más afortunados en eso. eso es verdad que ¿eh? uh -huh. se suman todos a un carro y aquí siempre hemos tenido baja tal. Pero bueno... Eh... Oye, hay que mantener, yo siempre he tenido las cosas, las cosas muy claras, ¿no? Como uh -huh. que hay que seguir para adelante y uh -huh. ya está. Bueno, viene a demostrar que, que es duro tener un grupo, pero bueno, también demuestra que tenéis eso, que tenéis esas esas ganas. Eh, que te iba a decir? Um, esto, o, o, os tenemos aquí porque este sábado tenéis cita en Barcelona. Efectivamente, sí, sí, sí. Um. Y hay ganas, además. ¿Es la primera vez en Barcelona? Es la... Sería la tercera tercera uy Estuvimos en el 2008 tocando en Sidecar Ah, vale Ajá. Luego, luego hicimos un... Vamos a decir la segunda y media Porque la segunda vez fue en el Primavera Sound 2008 en el stand de MySpace Y se llevó una especie de acústico y tal oh. y uy. Pero muy cortito Ajá. Es... Bueno, con Intersecciones la primera vez Y es verdad que, que en Barcelona en general no No hemos tocado mucho Ni hemos tenido tampoco demasiada insistencia allí, pero bueno, uh -huh. oye, vamos a ver si se puede cambiar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Uh -huh. yo, yo, yo te va te va a decir que que, que la sala Sidercar, bueno, veo que ya la conoces, pero ¿estás de acuerdo conmigo que es una una sala, es un duro examen Sidercar? ¿Por qué crees que es duro examen? Porque porque es muy pequeño, porque todo es muy cercano y porque sales muy desnudo, estás muy vendido en Sidercar. Bueno, esa es mi sensación, no sé. Ajá. Yo Sí, si te diré, te digo la verdad que me, me parece más bien una sala que me gusta mucho tocar ahí. O sea, he tocado a lo mejor en mi vida tres veces. Ajá. Y las tres veces tengo un recuerdo muy muy guay, la verdad, porque no. muy, me, precisamente porque todo está muy cerca y sabes muy desnudo, creo que me gusta. Vale, vale. No, no. con duro no quería decir que fuera malo, no quería decir yeah. que, que eso que era exigente, no sé cómo como decirlo, la verdad, pero bueno. Sí, en... sí, como que sí, ya sé lo que quieres decir un uh -huh. poco, no hay una distancia con el público, es uh -huh. como muy así Sí, pero yo creo que es que nos hemos curtido tanto en eso que al final ya nos gusta uh -huh. <risa> o sea, que vamos. Bueno, es que claro tú has dicho alguna vez que un grupo es lo que es en un directo lo, lo, las producciones, los arreglos de estudio, grabaciones, está muy bien pero se demuestra lo que es un grupo en un directo Sí, hombre Hacer un buen disco también tiene su miga sí. y no tiene nada que ver con tener un buen directo, uh -huh. está claro. Sí. Pero el, cuando donde ves la esencia de una banda, eso es cierto que es indirecto, porque los discos, y más hoy en día, es que se pueden hacer tantas maneras y uh -huh. se puede, no, ya no voy a decir falsear, no pero uh -huh. sí producir todo tanto para que parezca algo diferente. Y de hecho, sucede con muchos grupos de rock, con un directo acojonante, que luego llegan al momento de hacer el disco y no hacen un buen disco, porque no suena... No tiene tanta potencia, no han, no han conseguido captar, digamos, esa energía que tiene esa banda en directo, ¿no? Sí. O sea que yo creo que en realidad ambas asignaturas deben ser cumplidas. Tienes que tener un buen disco y un buen directo, uh -huh. pero no tienen nada que ver una con la otra. De acuerdo, te, te compro la teoría. Vale. <risa> y hablando de, de directos, de conciertos, bueno, es que estaba repasando vuestra agenda Y vale, ahora estáis terminando esta mini gira con con este otro grupo con Zoo Pero, pero bueno, habéis estado, estaréis en Barcelona, Gijón, Segovia, Madrid, Toledo, León, Ponferrada No está nada mal No, de hecho el año pasado tocamos mucho uh -huh. y este año tocaremos mucho más y, y la idea es tocar Pues todo lo posible, vaya. O sea, que ¿Tenéis citas más allá de lo que sale en vuestro MySpace o todavía no está confirmado? No, o sea, todo lo que está en MySpace y lo que está confirmado y todo lo demás son conjeturas. Ajá, sí. Pero vamos, sí, sí, sé que por ejemplo volveremos a Galicia en uh -huh. algún momento, uh -huh. sé que ojalá, ojalá tengamos suerte y podamos estar en algún festival este verano, uh -huh. eh, cosas así. Pero uh -huh. vamos, más allá de lo que hay, todo lo demás son... Conjeturas, así. bueno. bueno. Uh, bueno, estábamos hablando, de, estábamos hablando de Avalina, pero he de reconocer que yo sin saberlo te había visto en directo antes. y, me, y, y, y Bueno, creo, creo porque ahora me, ha venido, me, me vino el chispazo el otro día, creo que fue en el 2008, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona con Russian Red. Sí, sí, yo sí, bueno, soy soy guitarrista de Russian Red, solo que ahora estamos parados porque ella Gurdes ha decidido hacer una pequeña paradilla, sí. pero sí, o sea, yo, me, yo soy músico, productor a nivel profesional, o sea, digamos que Avalina es mi proyecto, por decirlo así, sí. pero sí, o sea, trabajo con más gente, aparte de con Russian Red, trabajo ahora también con The Cabriolet, sí. y también con Alex Ferreira, toco el bajo, Ajá. también he, he sido productor de Bob Beam. Sí, bueno, sí, sí o sea, yo me dedico a esto, vaya. Vale, vives de la música plurimpleado. Perdón, Total, totalmente, claro. Total, Totalmente. Y, <risa> y creo o sea, que creo que esta tarde os o, o te he cogido grabando, se puede decir que estabas grabando o Sí, estamos haciendo el, lo que va a ser el nuevo disco de los Cabarets. Y entonces eh, ahí yo estoy, siendo, soy guitarrista y como medio productor y tal. Uh -huh. Y sí, hoy estaba en el estudio, pues ahí currando, vaya, uh -huh. siempre. <risa> Todo después pasa muy bien. Quiero decir que no es, no es fácil vivir de la música, aunque tengas que hacer tocar tantas teclas, pero tú que, que debes disfrutar? Yo mucho, sí, aparte. Es... Lo único que, que me gustaría sería el día de mañana poder... O sea, ya he conseguido una meta grandísima, que es poder ir de la música, ¿no? Uh -huh. me parece brutal. Sí. Y me ha costado muchos años y tal, y, y nunca tienes nada asegurado. Es decir, yo ahora no tengo mucho curro y me da todo muy bien, pero dentro de un tiempo me puedo encontrar con que no tengo giras, no tengo nada, ¿no? Uh -huh. Pero más me gustaría en algún momento de media también poder no trabajar tanto, ¿eh? Eso también te lo digo. Porque, porque estar tantas cosas a la vez para poder sobrevivir y para poder seguir creciendo y aprendiendo sí. y demás, sí, sí. me supone que es que yo no no, no piso en mi casa, vamos. Nunca. Mm, directamente. <risa> no, voy bueno. a dormir ¿sabes? estoy todo el día de un lado para otro y, y sí, teléfono sí. para arriba agenda ¿sabes? En, bueno. entiendo entiendo lo que lo que me estás diciendo pero bueno a mmm, bueno, los frutos a esta cosecha que estás haciendo por ejemplo pues que os hayan nominado los premios de la música no está mal no eso, eso es enorme eso o sea, digo, digo que es enorme porque si te digo la verdad yo no contaba con ello para nada y aparte piensa que hay muchos grupos en estos filmes de la música y artistas, pero todos vienen respaldados por otras cosas. Sí. Y Agalina está en un sello muy pequeño, uh -huh. el presupuesto que tiene es ínfimo, Y que de repente te han nominado para eso pues, Me sí, he aprendido sí. muchísimo ¿eh? uh -huh. La verdad es que no lo esperaba para nada uh -huh. no, no, digo, cuando, cuando lo he visto Digo, esto es una notición Luego llega lo que llega Pero solamente el, el que os nominen Yo creo que es eh, a, me, a mejor álbum de rock alternativo Sea cual sea la etiqueta Tiene que ser sí. fantástico para vosotros Para uh -huh. mí ha sido O sea, moralmente es un empujón uh -huh. Porque... Aparte piensa eh los tres grupos con los que estamos nominados que son Deft con 2, otros que son y Porcovado. Sí. Son grupos que yo escuchaba cuando tenía 12, 13 años. Exactamente. Sí, sí. Y, y, y estar ahí el nombre de mi grupo junto con gente que cuando yo era un chavalín eran como mis ídolos. Pues te llena eh, te, te llena de onda, satisfacción. Eso es brutal. Claro, o sea, <risa> yo, ya no voy, o sea, yo no me, no me fijo mucho en el, en el beneficio material, me fijo Ajá. un poco más en que en que esto es un te da nos nos da ánimos para seguir trabajando. Mhm. Uh -huh y el trabajo genera beneficio uh -huh. material, al final, de un modo o otro, ¿no? Como ánimos, eh, estos de, de los premios de la música, de la Academia de las Artes y las Ciencias, genial, pero también pequeños empujones o, o golpes en la, en, la, en la espalda, son los reconocimientos de, desde lo, de los blogs y de las publicaciones especializadas que si mejores disco del 2010, que si grupo revelación, eso también cuenta. Muchísimo, y aunque te diré, que lo más grande para mí, más allá de todo eso Que es genial, uh -huh. es el público El vale. hecho de que, por ejemplo, estemos tocando Hace poco estuvimos tocando en Alicante y Murcia sí. Y vale, la sala no estaba llena, pero los que estaban ahí Estaban, uh -huh. y estaban callados eh, eh, Atendiendo o sea, Digamos, había química con el, con el público brutal uh -huh. y, y para mí era muy grande, bueno, para todos En la banda, el hecho de ir a Alicante A tocar o sí. a Murcia sí, sí, Y sí. tocarte con 60 personas que han venido a verte Que conocen tus canciones y que tú ya eres Parte de su vida, ¿no? Uh -huh. Y ten en cuenta que llevamos tocando ocho años y esto está empezando a suceder ahora. Entonces es como... notas mucho la diferencia. Uh -huh. Bueno, claro. En un pequeño paso, digamos, si, si te ha costado mucho llegar hasta él, eh, sabe a, sí, a gloria. Sí, sí, sí. Sabore lo saboreas en su máxima expresión. Muchísimo. Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué, y, y lo último que, que, que quería... Bueno, quería hablar muchas cosas, pero no tenemos tiempo... Uh, Bueno, mm, me gusta porque, porque sois un grupo, o oh, no sé si puedo personalizarlo en ti, Manuel, eh, que tenéis ganas de hablar, de decir cosas, que tenéis opinión, no sé si es criterio, pero al menos opinión, vuestro blog o vuestros comentarios en, eh, en Facebook, a mí me encantan. Mm, sí, me alegro. Sí, sí, sí, sí. sí. Mm, esa necesidad de contar lo que sientes, Manuel... Yo creo que eso es más en el de que soy una persona sociable, vaya, uh -huh. pienso mucho las cosas, soy extremadamente racional y muy sí. y muy pues lo que tú dices muy dialéctico, ¿no? Y y aparte trabajo en este negocio también, o sea, sí. me dedico a ello no solamente desde el punto sovieto, de un punto de vista un poco global, ¿no? Uh -huh. No solamente desde de mi grupo uh -huh. como artista, sino también el de, del del guitarrista contratado uh -huh. o el de un montón de cosas, ¿no? Y no sé no sé para mí todo va relacionado no sí, sí. hablar de la vida, hablar de mi trabajo y, y, y creo que un blog es una manera cuando lo hice, pensé que era una manera bonita de, de hacer sentir a la gente que el grupo está vivo ¿no? que se mueve uh -huh. y no sé no. Bueno. Sé. No, bueno, per permíteme que, que le recomiende a la gente que nos está escuchando que se pasen por por tu blog si, si quieren si quieren eso si quieren ver las reflexiones las, las opiniones de alguien que está metido dentro pero que analiza y que tiene bueno pues eso que, que, que elabora discurso no, eh, el discurso que sea ya no nos metemos en, en que si bien o si mal pero está genial que haya alguien desde dentro que, que elabore discurso y nos permita a los demás pues bueno que, que estemos a, atentos a, a eso que tiene a eso que puede o que quiere contar yo lo recomiendo desde ahí y a, a la gente que nos está escuchando en sus casas. Y, y, y, y permíteme, que te, permíteme que te que termine con, con algo que tú decías en uno de tus últimos apuntes. Os conocemos de hace poco, Manuel, pero de verdad, no parecéis el cuentachistes que se hace cansino. Mm, os seguiremos para ir comprobándolo y disfrutándoos, pero de, te aseguro que no parecéis el cuentachistes cansino. Pues me alegro. Hombre, yo creo que... Una cosa que tiene Avalina, que te puede gustar no, es que yo creo que es un proyecto muy honesto. O sea, en el sentido de que no vamos especialmente de nada. Si, bueno, si tienes oportunidad de venir a algún concierto, verás que... O sea, creo que en ese sentido somos gente muy normal. Ya sabemos uh -huh. lo que hay. Uh -huh. Todo lo que desde fuera puede parecer grande, yo lo veo desde dentro. Y es grande y no. O sea, uh -huh. Y hay que saber ser humilde siempre. Es lo más uh -huh. importante. Entonces, bueno, me alegro. Yo creo que trato un poco de la mano. Uh -huh. Pues... Uh... Lo comprobaremos este sábado, eh, eso lo decimos a todo el mundo, este sábado en Chidecar, en Barcelona, a Balina, y, y, y lo último de lo último de lo último, eh, es, un, es un juego, Manuel, nosotros, nosotros siempre terminamos las entrevistas haciendo preguntas un poco tontas para ser respondidas así, lo primero que te salga por la cabeza, si juegas ah. bien, si no dices paso y tan amigos, ¿sí? <risa> vale, de acuerdo. <risa> tu primer recuerdo relacionado con la música, así a bote pronto... Lo primero de lo que me acabo de acordar es eh la raqueta que tenía en mi casa que me la colgaba o sea pero es que eso ha supuesto años y años de mi vida ¿sabes? eh la raqueta que tenía que que en mi casa con la que era una raqueta de plástico que me la, me la colgaba le puse una cinta <risa> te estoy y... viendo eh Y luego ya, más adelante la acostumicé Le puse un cartoncito delante Para que para que tuviese buena pinta Ajá. Y cuando ya está en una pinta impresionante la sigue El siguiente paso fue decir Pues si ya toca la guitarra de verdad, igual <risa> Hostia, perdona, ¿eh? pues te lo tengo que contar Te estaba imaginando de pequeño Con el bigote, no sé, eh, son cosas raras que, que a veces... No, sabes que el, el bigote me ha salido hace muy poco ¿eh? <risa> Vale, vale <risa> ¿Te acuerdas el primer disco que compraste? Eh... Me acuerdo de las primeras cintas sí. que compraron mis padres en el rastro aquí de Madrid, sí. cuando se compraba todo pirata, sí. y recuerdo tener el Boom 4. Uy. Y es que, a ver, es que en mi casa, mis padres, no, yo no tenía una familia muy musical, típico típicos padres sí. que tienen todos los, todos los discos de los Beatles, ya mis padres nada, mis uh -huh. padres eh, les gusta la música y tal, pero yo de pequeño... Uh -huh. Tenía un poco lo que sonaba por ahí, ¿no? Sí. El primer recuerdo es el Pum 4 y el Bat de Michael Jackson. Bueno. Esos me los trillé, vamos. <risa> sí recuerdo que lo primero que, que, digamos, salió un poco más de mí, o sea, como que ya elegí sí. un poco más, fue... Eh, el disco negro de Metallica. Yo con 10 años era heavy como el trueno, vamos, ¿sabes? como como no sabes cuántos que han pasado por aquí por el programa. Tú hay claro. gente muy que hace música por pues, muy rebajada, muy pop, no sé qué lo que sea y nos acaban diciendo que sus referentes son Iron Maiden, ¿Sí? Metallica o lo que sea, Yo empecé sea. con Iron Maiden, Metallica, Kiss. <risas> Genial. <risas> ah, a ver, a ver. ¿Tienes algún disco canción que, que, que puedas decir que cambió o medio cambió tu vida? O no. Pues, por no recurrir de nuevo a Sonic Youth, que ya lo he hecho, sí. eh, déjame pensar, porque me he acordado del primer disco que me regalaron así y tal, que fue Sonic Youth, que me equipó, uh -huh. pero al margen de ese... Mmm, ¿O oh, era ¿qué ese? ¿Qué disco me, sa me sacó del Heavy? Sí. <ríe> fue el Siam's Dreams de Smashing Pumpkins. Hostia. Que llegó a mi casa cuando yo tenía 12 años, me parece. Ajá. Uh -huh. Bueno, y bueno. y ese, lo, ese de hecho fue el que hizo que empezaste a tocar la guitarra Ajá. Bueno, yo y, yo nunca no. he tocado la guitarra ni nada Yo nunca he hecho música Pero los referentes son, son muy parecidos los tuyos y los míos ¿eh? Porque ah, Pixi, ¿sí? Sonic Youth, eh, los Smashing Pumpkins Bueno, claro. me estás tocando la fibra eh, claro. Venga, va, terminamos Una, una canción para para, para, para ser la, el rey de la pista de baile, por favor uh, Déjame pensar, déjame pensar es que no sé mucho de música de baile en general bueno. pero tiene que haber una bueno. que me la ponga en me flipe, ¿sabes? Bueno, para que tú seas el rey de la pista de baile, tú bailas lo que a ti te guste. No tiene vale, una canción que siempre que poner en un bar, eh, creo que ya directamente lloro, pero de alegría, ¿eh? ¿Sí? ¿Sabe, esto que, que me anima es una que se llama Just Like Heaven de The Cure. Que, bueno, que ah, The ah The Cure. muy bien. Sí, sí, sí, sí. Es una canción, que, que es una canción muy simple, ¿no? Ajá. Pero tiene un punto de alegría muy honesta, sí. muy muy honesta que, que a mí siempre me ha te ha ladrado, quiero decir uh -huh. que me llega la fibra muchísimo. Uh -huh. Y siempre que la ponemos de los bares, que lo ponen mucho. Sí. Esa vez es cuando Manuel empieza a bailar. Vale, bueno, me, <risa> me la apunto. Y, y, y, y continuamos tocando la fibra y es la última. Una canción para poner el día de tu de tu entierro. Uf. Yo creo que primero tendrías que pensar cómo quieres enfocar el día de entierro, si como algo triste, como algo alegre, ¿no? Me va bien. Si quieres elaborar el discurso y tienes 10 segundos tú mismo. Ah, vale, eh una canción para el día de mi entierro. Uf, qué difícil es eso. Puedes, pa puedes pasar, pero piensa que es así que te, te, pong te pongo en un compromiso porque todo el mundo la responde. Y de hecho de hecho nos, nos la anotamos para, para que si nunca nosotros podemos hacer algo por cumplir vuestras últimas voluntades, pues bueno, que, que pues sea. Por Sí, sí. Mira, pues te voy a decir otra de aquí, porque también es otro de mis grupos favoritos. Creo que es una canción... Triste en cierto modo, pero a la vez muy bonita Y es un poco lo que creo que debería quedar Después de que el entierro de alguien ¿no? ¿Sí? Mira, qué pena que se ha muerto, pero ha quedado esto uh -huh. eh, Pictures of You De okay. The Integration Pero no la versión single No, la, la versión de verdad sí, la de sí, 8 sí. Minutos, Muy bien <ríe> Eso. Pues tomamos nota, Manuel muy bien Y hasta aquí la entrevista Muchas gracias, gracias, gracias a vosotros por tu colaboración Esperamos veros en Barcelona Y que disfrutéis de, de vuestra gira y de, así, el, así y, y de los éxitos del disco <ríe> Un abrazo. Otro, a cuidarse. Venga, chao. Chao, adiós. Interpretar el rosa. Al començar el programa, o no bueno, saps què? Uh, aquesta era, era Tulsa. Una, una demostració més de la connexió que ha hagut entre el Càpsules i el Manuel Cabezalí d'Avalina és que ell, uh, justament, l'han conegut aquesta setmana i, i uh, una de les recomanacions ha sigut aquesta Tulsa, Machichaco, que després fent investigacions es veu que Machica, Machichaco és un cap del Mar Cantàbric uh, situat a la província de, de Vizcalla. Doncs, doncs mira, nosaltres coneixíem el Càpsules la setmana passada... Tussa i justament el Manuel aquesta setmana eh, doncs ens recomanava ens recomanava Tussa i el que farem ara és tot repassant els concerts que, que hi hauran properament per les nostres contrades, escoltem Cohete perquè el dissabte dia 6 de febrer també al Cafè del Teatre ens posarem les ulleres de sol, anirem de Madrid a les platges de Califòrnia i Enrique Godino i Companyia ens faran pop, ens faran rock and roll, ens faran barroc, ens faran punk, ens faran cohete, un mamífero magnífico. Un mamífero magnífico uh, I ara, al començar el programa Et, et, et dèiem Avui el Sant Ibalmés és protagonista I tu diràs, de què? Només l'hem escoltat I mig uh, a la cançó que obria obri, Doncs això, el Càpsules Amb els 6 dies Doncs és protagonista perquè ara el tornem a escoltar Los Poblesbian, escoltarem Club de Fans de John Boy D'aquest uh, magnífic 1999 i per què? Doncs perquè demà toquen el Palau de la Música, Love of Lesbian, i demà no ens ho volíem perdre, demà nosaltres, el Càpsules, serà el Palau de la Música escoltant els Love of Lesbian. Ai, escoltem-los. Club de fans de John Boy. El gran Vamos, primeras filas nuestro sección. Deshice que zumbolera more al algo amigo de la infancia gris. Si era mentrejo lo detestaba estaba more. La luz de su mejor con cuala temp. Ho hem de reconèixer, tenim ganes d'anar al concierto el club de fans de Love of Lesbian ens, ens fa il·lusió anar, anar al Palau de la Música per escoltar el Santi més i companyia i fins aquí el càpsula és d'avui, en eh, recordem que la setmana vinent, si tot va bé doncs tindrem a los 6 dies, a, a la Nereida o a l'Aina una de les dues, o a les dues, no sé a eh, jo ja saps, si vols ens trobaràs a internet, a la pàgina web de, de Radio Ponent, www.mullerusa.cat.radio.ponent, o bé al blog del programa, Càpsules, un número 1 lloc de la U, i fins aquí el Càpsules, Càpsules número 48, tot s'acaba, tot comença, hi ha un dia després, hi ha un dia de demà, hi ha un dia d'ahir, hi ha una Carmele marxant a Radio Ponent, hi ha de tot per tot arreu. Bona nit, bon cap de setmana que el disfrutis musical eh, o no. Bona nit Si Mira com ells valor.